Estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando. Tan tristes, mi voz es un ruego Te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido. Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón. la voz de mi dolor. Pero regresa, para llenar el vacío, te dejaste a diin, te regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera, sin decirte adiós. mí si tienes corazón escucha en sus latidos la voz de mí No dejes que muera sin decirte adiós, te estoy ei,